Yo quiero eh, reconocer, hay veces tenemos problemas, tenemos errores, hay que reconocer, nadie es perfecto en la vida, pero de que sí estamos nosotros empecinados a defender los bienes del Estado. Siempre vamos a defender. Quiero decirles, el tema de educación, salud, deporte, cultura, es nuestra prioridad en esos días escucho me están dando duro por el tema del club, del centro de alto rendimiento eh, que no quiere el alcalde el alcalde hace tiempo les ha ofrecido terreno les ha ofrecido un terreno saneado en otro área un área de equipamiento pero en usufructo por 25 o 30 años ya tampoco puedo regalar a título gratuito Porque son bienes del Estado. Entonces nosotros no estamos en contra de ningún centro de alto rendimiento. Mejor para nosotros aún, porque esa inversión va a traer movimiento económico. Pero hay veces cuesta. Queremos todavía a lo antiguo, queremos decir que me lo regalen y yo hago después alquilo. No se puede compañeros. Ya, los bienes del Estado es de todos los montereños eh, de todos los cruceños área que protegemos no es para el alcalde no es para los concejales no es para los que estamos de turno sino para nuestras futuras generaciones que vienen por atrás nuestros hijos, nuestros nietos y nuestros bisnietos vendrán y ellos van a necesitar áreas para poder hacer algún, eh, bueno para poder hacer el deporte y más aún, al deporte hay que apoyar hay que apoyar pero en el marco del cumplimiento de las normas siempre la ley está por encima de todo no puedo hacer yo lo que sea porque soy de alcalde y mañana después se me vienen problemas y voy a estar con responsabilidades correteado